Ah, buen día. Eh, Pilar, eh, a ver si le contamos a la audiencia el reclamo que tienen sí. ustedes eh, que ya se ha convertido en algo histórico, eh, porque la antena, uh -huh. la torre en realidad, que tiene colocada una antena de telefónica eh, ahí en el barrio, está uh -huh. desde hace muchos años y bueno, eh, ya está generando eh, problemas y bueno, ustedes tienen un reclamo <coughs> que no es atendido por las autoridades. Sí, más de 10 años hace uh -huh. que está esta antena, pero bueno, en un barrio que progresivamente se ha ido poblando y ya somos muchos muchas las familias que estamos habitando y, y con gran preocupación por esa antena. Sí oja, ojalá que logremos un hecho histórico y creo que de a poco las comunidades también vamos tejiendo historia en relación a, a hacernos no partícipes en la discusión sobre cómo también se desarrollan las nuevas tecnologías, la modernidad, y un poco cómo eso impacta en nuestra salud, porque bueno, sobre todo la telefonía celular se ha desarrollado muchísimo en estos mm. últimos años, y no ha habido un correlato, no <ríe> en términos este, legales, en términos de estudios de impacto, en relación a lo que esto puede perjudicar nuestra salud. claro bueno Y aparte hay antecedentes, quiero contarles a la audiencia, que, que pueden investigar, pero hay antecedentes en el país también de familias como nosotros que han organizado un poco para que estas antenas sean removidas de sus comunidades y han tenido éxito. Así que, ah, bien. bueno, esperemos ir en ese bien. en ese mismo sentido. Bueno, nosotros sí, ya hace más de dos años que las familias nos hemos autoconvocado, un poco para para investigar también, para ocuparnos de este tema. Hemos tenido un diálogo abierto con el municipio y un poco lo que encontramos en ese momento. Eh, fue que la antena, primero, no está, no está habilitada, digamos, sí o sea, todo el proceso como de... En, en principio lo que nos responde en su momento el asesor legal es que efectivamente un cuando se le pidió a la empresa que presente los papeles, la empresa contesta que ellos habían presentado, se habían hecho un expediente, lo cual parece que es cierto, pero ese proceso no había concluido una habilitación formal. Mm -hmm. De modo que la antena formalmente no está <risa> habilitada a estar donde está. Bien. Más allá de que además no cumple con algunos principios que son los que nosotros señalamos en relación a su altura, la distancia mínima con la familia, ¿sí? Porque un poco lo que se sabe es que estas radiaciones no ionizantes por estudios que se empiezan de a poco a hacer y evidenciar, ¿sí? en, sobre todo en, el, en la exposición crónica. como Una cosa es que vos te expongas ocasionalmente, y otra cosa es que vivas al lado y estés permanentemente claro. expuesto a esa radiación, que además tiene un condimento, ¿no? Que es como que no es visible no se huele, no se siente en el ambiente, pero está, claro. sí, y está y produce modificaciones a nivel celular que pueden derivar en problemas de salud, entre ellas por lo menos las líneas de investigación que existen son a nivel tumoral, ¿sí? a nivel tum de tumores cerebrales. <coughs> de modo que eh, nosotros primero que tenemos una, una carta a nuestro favor, y que es un poco la experiencia que ha habido en otras, en otras otras con otras antenas, que es la apelación que ha tenido incluso ha habido fallos judiciales sobre este punto no haciendo hincapié en este, en este aspecto que es el principio precautorio es decir que las empresas no tienen las empresas tienen que demostrarnos que no nos van a dañar y no al revés sí este principio que está en la ley de ambiente un poco lo que lo que supone es que eh, hay una obligación de preservar y no de que en función de los daños producidos haya que tomar una decisión y esto es ahí nosotros apuntamos el municipio ¿Sí? Porque esto, las, las, las empresas multinacionales mmm, pueden esquivarlo. Sí. Si querés. Es, es más, lo está, los, lo está esquivando. Lo está esquivando sí, sí, sí, pero los estados no pueden esquivar eso porque mm. tienen compromisos asumidos, no solamente con la regulación, que eso también es otro asunto importante, que la antena no está, está no está en, digamos, en condiciones de habilitación, pero sí tiene un compromiso explícito con la salud de las, de las personas. Sí. Mm. Entonces, ahí es que nosotros, bueno, estamos insistiendo en este aspecto y, y, bueno, lo que hemos decidido, como ese diálogo no prosperó y nosotros teníamos la respuesta concreta del municipio que en 30 días, si la empresa no removía la antena, el municipio iba a tomar acciones y eso no sucedió, bueno, hemos decidido pedir el uso de la banca del vecino y la vecina de Twice para un poco exponer esta situación también informar un poco lo que lo que venimos sintiendo, es que debemos también informar no solo a la comunidad, sino también a, los, a, los, a quienes legislan y están claro. en esos espacios mm. de este tema. Porque también es cierto que hay a veces desconocimiento, ¿sí? mm. Y eso es importante que, que nosotros llevemos esa discusión con más con más posibilidades de explayarnos, de argumentar, ¿sí? Y de, de, bueno, y ahí sí de interpelar a la decisión política de... de de las acciones que se deben tomar en función de preservar nuestra salud. No es que queremos que el barrio se quede incomunicado. Claro, no, no, que, lo, que, y la que la coloquen en otro Exacto. lado, lejano. Que la coloquen sí. en otro sí. lado, sí. que permita que nosotros mm. y nosotras no tengamos ese temor, porque aparte no vamos a ver efectos agudos. sí claro. O sea, agudos en el sentido de que me, me acerqué a la antena y me, me, me produjo una cefalea inmediata. Bueno, son efectos que se perciben, eh, digamos con el tiempo, ¿no? Entonces, mm. ¿no? no vamos a esperar ese momento, sería la verdad que grave. Incluso si ustedes, por eso decía, este, revisan otros fallos, ha habido en otras instancias judiciales sí asociación de estas radiaciones con la producción de enfermedad, ¿sí? mm. O sea que ha habido fallos que dieron cuenta de que las enfermedades producidas en forma mayor al número habitual, ¿sí? Mm. Eh, de, de personas que o se enfermaron o murieron en exposición a este riesgo este, fue uno de los motivos que digamos se consideró probatorio claro. de esa exposición. Entonces, bueno, creo que hay un tema que, que además, primero que en este momento atiene al municipio a tomar una intervención en función de nuestros derechos. Eso creo que es lo más claro y para eso vamos a usar la banca. Eh, ¿Ya se la Pero, otorgaron sí. la fecha? Para, no, nosotros ¿no? Hacemos, eh, por eso estamos un poco haciendo lo público uh -huh. también para... ...para, para digamos, difundir esto, que es nosotros presentamos la nota y estamos a la espera ahora de una respuesta... ...que por supuesto esperamos que sea positiva que sea la brevedad, para poder este, usar ese espacio. Y además para también instalar esta discusión, que creo que se nos viene, <ríe> se nos vino ya sí. muchos años... ...pero se nos viene con más fuerza, que es cómo las, las, las comunidades, las familias, los vecinos, vecinas... ...nos involucramos en lo que hace a nuestra salud en nuestros espacios, en nuestros territorios, en nuestras comunidades... Porque los avances de las empresas, bueno, a nosotros nos toca con esta antena, a otras comunidades les toca otros desafíos con respecto a lo que es el, el, el desarrollo y la exploración, digamos, ¿no? de las nuevas tecnologías. Y un poco, bueno, el llamado a la comunidad a involucrarnos y ojalá sea un hecho histórico como el eh, Pilar, eh, sé que la municipalidad intentó eh, mandarle una nota, uh -huh. al, en realidad le mandó una nota para que la traslade y Telefónica le respondió eh, diciendo que es una cuestión federal, que el municipio no tiene autoridad eh, para eh, mover esa antena. Eh, y el municipio, la última información que dieron desde la asesoría letrada es que le habían pedido un dictamen al ENACOM hace unos meses atrás, a ver, eh, que dijera algo. Eh, ustedes no, no tenemos respuesta. No tienen esto. respuesta tampoco. No, no, no, no tenemos respuesta a eso, pero sí sabemos que por la respuesta del asesor legal que nosotros tuvimos, ellos sí. se estaban en condiciones. De hecho, la respuesta concreta fue: en 30 días nosotros intimamos a la empresa a presentar los papeles. Los papeles que la empresa dice que ya presentó. Efectivamente, había una presentación que era un expediente que tiene número y todo, que no culminó en una habilitación. Claro. Con lo cual, la autoridad del municipio tenía la posibilidad de intervenir sobre esa decisión, intimando a la empresa a retirar la antena o hacerlo, en, en caso contrario, en la propia municipalidad. Esa fue la respuesta que nosotros tuvimos en relación a, a, a cuáles son las injerencias sobre este aspecto. Claro, y, y esto. Y sí, son regulaciones sí, municipales, así que fue sí, sí, sí. en su órbita. Claro, y esto fue hace unos meses atrás. No, hace año, claro. Hace un año. Meses, sí, ah, bueno, año claro, claro, claro, está bien. Bueno, Pilar, eh, bueno, bueno, esperemos que tengan respuesta favorable ahí la vecindad de les del mucho el acompañamiento. ¿no? Bueno, eh, un abrazo. Igualmente.